Tenemos mucho, mucha demanda de la cirugía oftalmológica. Yo pensé que estábamos bien de la, de la vista. Hoy estamos a, atacando lo que es salud oral, pero de la vista hay bastante enfermos. Hasta hace poco fui yo a, a visitarlo. Habían 120 de Montero y dos fuera de Montero operados. En este momento tenemos 215 cirugías ya hechos. 215 personas se han hecho operar, tanto de catarata como de carnosidad, y 680 consultas. Ya mañana pasado mañana tienen que cerrarse esta campaña y nos tiene aglomerado la gente no quieren que se vaya, pero es una campaña, tienen que entender. ¿No? Entonces eh y entonces gracias a la voluntad del ministerio de salud hemos hablado a la brigada médica cubana van a ampliar el plazo hasta el 31 de este mes 31 de mayo para que el pueblo para que el pueblo sepa de que el cuidado que diga mañana pasado me terminó hasta el 31 de mayo van a poder prestar el servicio muchísimas gracias hermano a rusland va a disculpar Muchas gracias, doctor. A nombre del gobierno municipal mis agradecimientos porque esta brigada esta campaña de cirugía oftalmológica nos está yendo muy bien. Ojalá, bueno, mucha gente va va a poder recuperar la vista. Para que el pueblo también sepa, ¿no? Nuestras comunidades Naranjal, El Carmen, Naicó, Turobito, todas esas zonas que están alejados pueden venir a hacerse, bueno, un consulta y, y si amerita hacer una cirugía, pues lo van a hacer.